Esto es Interés Deportivo Bienvenidos a conocer la información de lo que sucede en cada cancha de portuguesa Les habla Emir Lara les contamos que solo dos encuentros de cuatro programados se pudieron realizar en la cancha de la urbanización La Corteza en la zona sur de Acarigua el pasado domingo 11 de mayo en el torneo de fútbol sub-55. Los equipos La Fortaleza y bellavista Fútbol Club quedaron igualados a dos goles. Zona Sur Fútbol Club cayó ante Gladiadores dos goles por uno y en jornadas para este 17 de agosto tenemos las semifinales del Sub-50. A las 2 de la tarde jugarán Villaraure versus Bellavista, mientras que Coposa y Altamira se enfrentarán a las 4 de la tarde, el domingo 18 de agosto y en el marco del torneo de fútbol veterano Sub-55. A partir de las 10 de la mañana, Villaraure recibe a Campolindo Fútbol Club. A las 12 del mediodía, Bellavista versus Ospino y a las 2 de la tarde, Gladiadores Fútbol Club se enfrentará a Zona Sur. Esto ocurrirá en la cancha Rafael David Pérez de Altamira en Acarigua Un torneo que es organizado bajo la marca de Marchand Sport Y en homenaje a Pedro Pascual Peralta, leyenda viviente del portuguesa Fútbol Club Interés Deportivo Síguenos en el Instagram, arroba Interés Deportivo arroba Interés Deportivo